Un gusto y buenos días a todos y a todas Hoy es lunes, día 7 de noviembre Estáis escuchando el magazine Berrión de Berriozar Y Rati en el 100.8 de FM Ahora mismo en Berriozar tenemos 13 grados de temperatura, un cielo bastante nublado y parece que hoy tampoco nos vamos a librar de la lluvia, es la previsión para hoy, aunque parece que mañana y pasado podemos tener eh, unos días un poquito más tranquilos en cuanto a precipitación se refiere. El jueves otra vez volverían las lluvias y no sabemos qué nos deparará el fin de semana, Todavía Todavía es muy pronto para hacer ese tipo de previsiones con exactitud, pero parece ser que nos, estaba, nos espera una semana un poco movidita en cuanto a lluvias y meteorología. Y movidito también el eh, programa de hoy, en el buen sentido de la palabra, puesto que tenemos gran variedad de asuntos que tratar. Hablaremos eh, en primer lugar con eh, Javi Izurieta, el músico de Berriozar, músico Berriozar Tarra, que presenta su nuevo disco en solitario. Eh, Aeropuertos Urgentes se llama el disco y lo tendremos hoy eh, con nosotros, escucharemos el, el disco y también al propio Javi que nos contará bueno, pues, eh, todas las vicisitudes eh, de su grabación y que nos hablará de esa presentación en directo que tendrá lugar el viernes a las 9 de la noche en la Escuela de Música Daremos comienzo también a nuestra serie de entrevistas electorales, lo haremos con el concejal de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, Daniel Polo, que nos hablará del programa de su partido para estas elecciones y esperemos que nos haga un pequeño pronóstico, a ver qué espera para, pues eso, por lo dicho, para las elecciones del 20 de noviembre, la que su partido parece que aspira a llegar al gobierno de España, ya que UPN va en coalición con el Partido Popular. Y por último daremos un repaso a la agenda cultural de noviembre de este mes que acaba de comenzar y que nos deparará un montón de actividades eh, y de diferentes propuestas eh, culturales para disfrute de todos y todas y pues sin más, sin más preámbulos, ya sin más palabrería, empezamos, entramos en materia, nos remangamos y comenzamos como cada día con las noticias, con el bloque informativo. Y comenzamos con la crónica de una dimisión anunciada. Papandreou, eh, el primer ministro de Grecia, dimite y deja vía libre para formar un gobierno de unidad nacional. Grecia afronta así una nueva era. Yorgos Papandreou, hasta ahora el férreo primer ministro del estado heleno, de dimitió anoche, propiciando así un gobierno de unidad nacional que ya no estará dirigido por el líder del PASOK que lo hacía desde octubre de 2009. El anuncio se produjo tras la reunión a tres entre el el presidente de Grecia, Carolos Papulias, con el propio Papa Andreu y Antoni Samarreas, líder de la principal fuerza de la oposición, la conservadora Nueva Democracia. Los tres lograron llegar a un acuerdo para formar un ejecutivo de cohesión. Se ha llegado a un acuerdo de formar un gobierno que lleve a las elecciones inmediatas tras aprobar el acuerdo del 26 de octubre en Bruselas, insistieron desde fuentes oficiales. Después de una tarde de infarto, la cúpula política de Atenas logró así un, a, llegar a un acuerdo para formar Un gobierno de transición cuya principal labor será implementar las directivas económicas fijadas por la Unión Europea en la cumbre de finales de octubre, según informó la presidencia griega. Y nos vamos hasta Colombia, donde las FARC han descartado que la muerte de su comandante jefe, Cano, lleve a la paz. Eh, las eh, FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, descartaron ayer que la muerte de Alfonso Cano, alias de su comandante jefe, lleve a la paz por la vía de la desmovilización de los insurgentes. La paz en Colombia nacerá de la abolición definitiva de las causas que dan nacimiento al alzamiento, notificó el secretariado o mando central rebelde en un comunicado difundido por sus sitio en internet. Cano, cuyo nombre verdadero es Guillermo León, antropólogo de 60 años y con casi cuatro décadas de trayectoria rebelde, sucedió al fundador y hasta entonces único mando máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo. Cano murió el viernes por la noche en una zona montañosa del departamento suroccidental del Cauca, correlado por las fuerzas de seguridad mediante una gigantesca operación por tierra y aire. Por su parte, la familia de Cano pidió ayer a la Fiscalía General de Colombia que le entregue el cadáver del líder guerrillero el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá será el encargado de entregar el cuerpo a la familia después de practicarle la autopsia Y nos acercamos a Navarra, tenemos que hablar de esas fuertes lluvias y de esos desbordamientos y cortes en una veintena de carreteras navarras, la principal vía afectada... Fue la A15 que se mantenía cortada al tráfico desde las 11 de la mañana de ayer en el punto kilómetro, kilométrico 140 en Guipúzcoa debido a una serie de desprendimientos. La herchanza ordenó el cierre de la vía en ambos sentidos y según informó el gobierno de Navarra en un comunicado la apertura no estaba prevista hasta hoy por la mañana cuando se esperaba que finalizasen las labores de limpieza debido a esta intensidad el gobierno de Navarra activó ayer por la mañana el plan de inundaciones en el nivel de preemergencia motivado por la peligrosa situación de aforo que presentaban varios ríos como el Vidasoa el Escurra o el Araquil en Leitza por ejemplo se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en los últimos tres días y se produjo ayer el desbordamiento del río Leitzarán las aguas del afluente se salieron del cauce a la altura de las huertas de la zona de Landaveicoa también la papelera Sarri ...quedó inundada al igual que un buen número de locales, garajes y bajos del municipio. Debido a estas incidencias, eh, tanto en el Valle de Leitzaran como en la Sacana o el Bastán... ...la Agencia Navarra de Emergencias reforzó el dispositivo con bomberos voluntarios de Goizueta, Lesaca y Vera. En Bastán, el nivel de las aguas del río Vidasó alcanzó los 7 metros de altura en Endarlacha... ...a las eh, 11 de la noche de ayer y superaban el, umbra, el umbral de alerta roja después de subir 4 metros y medio... De Desde la noche del sábado En Elizondo la riada pasó por encima del puente de Gilchaurdi Y anegó las calles adyacentes obligando a cortar la circulación En varios puntos en la calle Jaime Urrutia El agua formó un gran embalse en su parte más baja E invadió algunas bajeras y centros comerciales eh, En cuanto a la comarca de Pamplona En cuanto a y Ría fueron muchos, mucho menos abundantes las lluvias En la capital también se registraron más de 60 litros por metro cuadrado Desde el viernes, aunque la mayor parte cayó ininterrumpidamente entre la madrugada del sábado y la mañana de ayer domingo. Un equipo desplazado por la agencia navarra de emergencia se encargó durante la jornada de ayer del mantenimiento y la atención de incidentes. En concreto, los operarios retiraron durante buena parte del día las balsas que se crearon en la N121A que une Pamplona con Beobia Por otro lado, en la EA Navarra 2300, a su paso por el polígono Areta, se registró el desprendimiento de un muro de unos 5 metros debido a la formación de una regata de agua en la calzada. <tose> Y pasamos ya a hablar de las noticias de Berriozar, hablamos en primer lugar del de concurso de fotografía de fiestas 2011. Eh... ...cuyo ganador... ...ha sido el fotógrafo de Guzqui Plaza... ...Eduardo Goicoa... ...el jurado del concurso... ...integrado por miembros de, coordina de la Coordinadora Cultural... ...y la fotógrafa Leo Espinosa... ...decidió otorgar un primer premio... ...de 250 euros... ...y cuatro accesit ...valorados en 60 euros... ...a las siguientes obras... ...el primer premio, como decíamos, de 250 euros... Eh, ...ha sido para... ...encuentro de Eduardo Goicoa... ...y los accesit eh, ...fueron para a un paso de Aitor Oteiza, también fotógrafo de Guski Plaza, eh, Cuaderno con Chispas, Adag Asutan de David eh, Mendioroz eh, Doñu Ona, de Pachi Pitillas, a quien eh, tuvimos aquí el pasado viernes, y también fotógrafo de Guski Plaza, y Shingolak de Balanza Tegui. Esta decisión se realizó tras un análisis previo de los trabajos presentados y la valoración de cada uno de los proyectos, teniendo en consideración diversos aspectos como calidad técnica, tema o tratamiento composición, etc. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados. Y hablamos también de Henry Quirola... ...y es que el próximo sábado 12 de noviembre... ...se le va a dar comienzo al campeonato navarro... ...de Socatira sobre goma... ...en total se celebrarán cuatro jornadas... ...los equipos masculinos de ocho tiradores... ...se disputarán en dos pesos... ...y los femeninos de seis tiradoras en uno... ...este año se ha organizado por primera vez... ...un campeonato mixto... ...los equipos mixtos estarán compuestos por seis tiradores... ...y se disputarán en un solo peso... ...como en ocasiones anteriores... También este año Berriozar contará con representación en este campeonato y además una de las jornadas se disputará en nuestra localidad. En concreto será la del 27 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en la que se disputarán las pruebas de 600 kilos masculino y 360 kilos femenino. Y más eh, propuestas para los próximos eh, días. Eh, hablamos de una charla organizada... Por la Asociación de Padres y Madres de la Escuela Infantil en la Rama de Euskera, CIVA, eh, una charla sobre recomendaciones básicas sobre higiene, cuidados generales, cuidados generales y primeros auxilios que tendrá lugar el 10 de noviembre en la Casa de Cultura a partir de las 5 y media de la tarde y que será impartida por el psicólogo y pedagogo Aser Sesma. Habrá también un servicio de guardería para todos aquellos padres y madres que acuden con sus respectivos hijos y las jornadas de teatro en su vigésimonovena edición comenzaron ayer con la obra Tenemos que hablar del colectivo Mostrenco. Siguen adelante estas eh, jornadas. La siguiente sesión tendrá lugar el domingo que viene, el 13 de noviembre a las 7 en la escuela Mendi Aldea, con la obra Nosotros que crecimos odiando la movida del grupo Illuna Teatro, grupo afincado en Berriozar y Y que se nos presenta una comedia romántica, una comedia agridulce y que a la vez es un musical ya que los eh, actores interpretan varias eh, canciones propias eh, durante todo el montaje como decíamos una comedia agridulce será la próxima parada de estas jornadas de teatro para adultos organizadas por el Ayuntamiento de Berriozar, las entradas al precio de 3 euros eh, podrán canjearse media hora antes o podrán eh, comprarse Adquirirse media hora antes de todas las funciones de cada actuación a partir de las seis y media de la tarde. Y para concluir con este bloque informativo ofreceremos eh, ahora los resultados del Berriozar Club de Fútbol de sus diferentes equipos en primera regional. Eh, el Berriozar Club de Fútbol se enfrentó a la, a la Urrera Leitza eh, y con un resultado de 4 a 0 a favor de los Berriozar Tarrias Los juveniles tuvieron como rival al Inter Pamplona en Tajonar y perdieron por 3 a 1. Los El equipo de cadete A se enfrentó al San Jorge en San Jorge y perdió por 2 a 1 Mientras que el cadete B hizo lo propio contra el San Cernin y empató a 0 en Berriozar En cuanto al equipo de infantil A se enfrentó al Cantolagua eh, el sábado pasado en Berriozar Y venció por un eh, cómodo 5 a 2 Mientras que el infantil B tuvo como rival a Loverena eh, y perdió por 3 a 2 en cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional eh, se enfrentó al Castejón. Eh, allá en Castejón y perdió por seis goles a uno. En cuanto al equipo femenino de fútbol siete, eh, tuvo como rival al Zarra Monza en Arróniz y también perdió por cinco a uno. Malos resultados, pues, para nuestros equipos de fútbol femenino. En cuanto a fútbol siete, eh, cuatro equipos Berrio Zartarras, eh, dos de ellos jugaron aquí en Berriozar Los que, y dos de ellos fuera el equipo de fútbol 7A, se enfrentó a La Maya aquí en Berriozar y perdió por un resultado de 2 a 3, el equipo de fútbol 7B hizo lo propio contra el San Ignacio, se enfrentó al San Ignacio también aquí en Berriozar y ganó por 4 a 2, mientras que el equipo de fútbol 7C se enfrentó al Cantolagua en Sangüesa y perdió por 8 a 3, por último el equipo de fútbol 7D se enfrentó al Ademar, mar eh, ...en el eh, colegio Maristas eh, y pe ganó, perdón, por 2 a 5... Hablamos ahora de nuestros equipos de Futbito, eh, en, en concreto, Berriozar A se enfrentó al Larraona y perdió por 1 a 0. Eh, Gaste, el Berriozar B se enfrentó al Gaste Berriaken en Berriozar y perdió también por la mínima, por 0 a 1. El Berriozar C. Eh. Tuvo como rival al Sandu Celay y. Eh, eh, perdió también por 0 a 1. Mientras que el Berriozar D. De... Se enfrentó al San Ignacio en Jesuitas y con el mismo resultado perdió por 1-0. a 0. El Berriozar E tuvo como rival al Gaste Berriac, en Ain, y también perdió por 1-0, a 0, mientras que el Berriozar F también se enfrentó al Gaste Berriak y también perdió por 0-1. a 1. Seguimos adelante, el Berriozar eh, G tuvo como rival al Jesuitinas eh, y perdió por 1 a 0, Berriozar H se enfrentó al Sagrado Corazón aquí en Berriozar perdió por 0 a 1, Berriozar I se enfrentó al Itaroa Huarte y a, este sí que ganó, eh, de momento el único representante de, de, de Futbito que ganó por 0 a 1 y el Berriozar eh, J tuvo como rival al Teresianas eh, en Berriozar y también ganó por 1 a 0. Finalizamos aquí este bloque de noticias eh, y seguimos adelante. Enseguida tendremos aquí a Javi y Zurieta. Bien, y seguimos adelante en el magazine Berrión, en el 100.8 de FM. Nuestro siguiente invitado está ya aquí en el estudio con nosotros. Él es eh, Javi Izurieta. Caixo Javi. Caixo eh, bueno, Javi Zurieta, músico, músico a pesar de tu juventud y digamos que ya tienes una, una trayectoria en solitario con, lo, con el grupo Berry Drivers sí, sí. Eh, y ahora nos presentas tu nuevo disco, tu, un disco que prácticamente... Bueno, Lo has hecho tú solo, también en, en solitario casi, casi lo has producido tú Me, me imagino que habrás tenido que, que, que sudar la gota gorda Que has tenido que hacer mucho trabajo Para poder sacarlo adelante Cuéntame un poquito, Javi ¿Cómo se va a llamar el nuevo disco? Bueno, eh, pues el nuevo disco este se va a llamar Aeropuertos Urgentes Y, hombre, debo decir que yo he hecho mucho Pero también han hecho por mí O sea, al final eh, lo he grabado con en los estudios a la Crania Records uh -huh. con el show con el show y Archives y ellos también pues han encargado un poco de orientar el, el disco a lo que yo a lo que yo quería ¿no? o sea que al final ellos también tienen su peso en el disco uh -huh. pero bueno o sea, ha sido un poco un proceso un poco duro musicalmente, no sé, ¿cómo lo podríamos encuadrar este, este disco? ¿Qué estilos toca? O, bueno, sé que para un músico suele ser difícil describir su propia música, sobre todo tratándose de un disco que todavía no ha salido a la calle, que todavía está muy, muy, muy fresco, pero ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, eh, definirlo o, en o encajarlo en, en estilos, pues como dices, siempre es complicado. Al final, lo que se intentó buscar con el disco eh, era una especie como de de dos formas de orientarlo una hacer unas canciones que serían un poco más rockeras para dejar la puerta abierta a poder ofrecerlo con banda y otras más intimistas que es lo que yo estoy haciendo ahora en los directos al final ahora yo en los directos pues estoy yendo solo pues con la guitarra con el piano que a mí cuando me dicen ¿y qué estilo canta-autor? no sé qué digo bueno como definición canta-autor pues, pues puede encajar no al final no eres errar no eres algo de eso O sea, es Yo, que cantautor es muy amplio, ¿no? Porque claro. puede ser casi cualquier cosa, que sea un, una persona que se dedique a hacer sus... Sí. hay eh, Que vaya en solitario, ¿no? Yo, al final, pues suelo decir, pues, bueno, para mí son canciones de rock, pero llevadas a un plano pues, más intimista, o más directo, uh -huh. o más desnudo. Pero, bueno, al final es un poco lo que suelen hacer artistas ya consagrados cuando van produciendo el disco, ¿no? Uh -huh. eh, suelen ir, pues, a locales pequeños, en acústico, una guitarra, Pues uh -huh. Al final es un poco eso, lo que pasa que para ellos eso es una especie de promoción y para mí... Pues eso, okay, es el concierto en sí Sí, sí, sí, bueno. sí, que me imagino de todas formas Que en estos tiempos de crisis Que se va poco a poco Digamos que los grandes conciertos Van dejando paso igual a, a Conciertos más sí. intimistas A la gente, bueno, pues eh, es más barato Contratar a alguien con una guitarra acústica O alguien que tiene menos, menos Montaje de, de luces, sonido Y así, y bueno, igual en tu caso Eso ayuda también, ¿no? Sí, hombre eh... Lo cierto es que la gente, por ejemplo, de las salas y de los bares y eso, para ellos, tanto económicamente como en otros aspectos que igual a nosotros no nos escapan, ahora se está poniendo de moda, pues sí, o sea, les gusta eso, que vayan uno o dos, una guitarra, hacen unos formatos más acústicos, más... Al final lo de las bandas, pues hay muchas bandas que ya llevan tiempo y desgraciadamente, para mi forma de ver, si no llegan a un, a un caché, pues no uh -huh. les sale rentable un concierto, ¿no? Entonces... Uh -huh. ...no es lo mismo que... ...de cinco personas que pueda haber en un grupo... ...cuatro, todos salgan con el bolsillo satisfecho... ...a que vaya uno... ...y igual por dos cervezas y... ...y poco más pues... <risa> ...casi porque te pagan o, un bocadillo... Ya. Sí. ...al final hombre... Es, ...es un poco complicado porque... ...yo sí que entiendo que... ...que la gente de los bares... ...de las salas y eso... ...tiene que... Joder, ...tú también estás ofreciendo un trabajo que a ti ya te ha costado... Te, a ti", ...no sé... ...que ha llevado su, su proceso ¿no? ...entonces... Eh, bueno te damos la cena y te damos no sé qué y dices bueno pues al final vas porque porque quieres tocar y quieres que la gente conozca tus canciones pero muchas veces no se valora el trabajo de, de la gente que va ¿no? a tocar uh -huh. y Bueno, pero hablemos, de, hablemos del disco, porque digamos que estamos entrando en tejidos un, un poco pesimistas con esto de, de no. la crisis de la situación de la música en general, pero bueno, este es un, digamos que es un momento alegre para ti, sí. eh, que es un, un buen momento creativamente hablando, musicalmente hablando. Eh, lo, como comentábamos al principio... Lo, Supongo que habrá sido un un gran esfuerzo. Eh, ¿Cuándo empezaste con la grabación del disco? ¿Cómo ha sido un poco todo el proceso? Bueno, eh, estoy viendo un poco de atrás. Eh, cuando estaba con los Berry Drivers, la banda con la que estaba antes, pues bueno, en febrero dejamos ya la banda y, claro, yo lo que tenía muy claro era que que yo iba a seguir haciendo cosas, uh -huh. o sea, fuese con banda o fuese solo, pues pues iba a seguir haciendo cosas. Entonces, de repente, pues de un día para otro me vi con un montón de canciones y, no sé, con un pozo que también me apetecía cambiar un poco y decir, bueno, pues me voy otra vez solo, que era como, como empecé. Como empezaste, sí. Entonces dije, bueno, esto la gente ahora no te conoce, partes casi de cero, ¿cuál es la mejor manera de socializarlo? Pues un disco. Yo, uh -huh. en, en realidad, lo de grabar discos no es que, que para mí sea el... Pues sí, pues es bonito, pues, que, porque al final pues, tienes un disco que no pues... A mí lo que a mí me gusta es tocar, ¿no? Ir a los barillos o a las salas donde te puedan llamar y eso. Entonces, bueno, pues decidí dije, bueno, tengo un montón de canciones, me voy a dedicar este mes a, a componer canciones nuevas que puedan encajar en, en lo que yo quiero ofrecer ahora. Uh -huh. y, y nada, me puse en contacto con Cho, que, bueno, Cho, para quien no sepa, que supongo mucha gente conocerá, es el bajista de Jataja y de otros uh -huh. muchos, o sea, es musicazo de la Ostri y le conté la historieta entonces pues me dijo oye pues grábame una maqueta te digo las canciones y si me parece bien ponemos en contacto y le grabé pues seis o siete canciones se las pasé y bueno, a los dos días me llamó y ahí empezó un poco otro proceso vamos uh -huh. a grabar pero al final yo también tenía claro una cosa que en esas canciones había canciones que habían que habían vivido con los Berry Drivers entonces Quería que alguien que las escuchase desnudas, guitarra y voz, y que él sacase lo que para él significaba la canción, ¿no? O uh -huh. si a mí me gustaba o no me gustaba, luego ya... Y así fue la cosa. Yo le pasé las siete canciones en una maqueta, guitarra y voz. ¿Qué, qué, qué le pareció a él? ¿Qué te... ¿Cuáles fueron sus impresiones? Pues eh, a los dos días cuando me llamó dijo, joder, aquí hay temas buenos, hay temas bonitos, voy a hacer un trabajo chulo y tal. A mí eso pues, me llenó de, pues, de, de orgullo, uh -huh. de alguna manera, y, y de... Pues eso, ¿no? Y decir, joder, pues venga, voy para adelante, que, que no solo me gustan a mí las cosas, ¿no? Que hay gente que también... Y el tío se comprometió bastante, o sea, metió unos arreglos muy chulos, comprendió en todo momento por donde yo quería que, que fuesen las canciones, uh -huh. y ahí empezó todo el proceso. Luego ya él hizo los arreglos, otro día quedamos, los miramos, oímos, oye, pues esto así, esto no, esto cambiamos, esto... Y bueno, se trabajó bastante, hay canciones en las que se han metido violines y chelos, que para mí era algo pues también novedoso, ¿no? Uh -huh. Que se salía igual un poco del formato clásico de rock. O sea, ese tipo de instrumentos, pero y eso y, o sea, pues ha ido y, y la verdad pues muy bien, muy a gusto y contento. Perfecto. Eh, me comentabas que era para ti un un proceso novedoso. ¿Cuándo vamos a a poder escuchar esas canciones? ¿Cuándo vamos a poder tener en nuestras manos el disco? No sé si tenéis alguna presentación o alguna Sí. Un evento. Bueno, el disco, esperemos que esté ya Pues para hacia la semana Del día 5 o así O la que entra el 7, no sé cómo cae el lunes ese Pues ahí supongo Que estará ya el disco físicamente ya O sea, podremos tener en las manos uh -huh. Luego eh, Bueno, la presentación oficial del disco Se va a hacer en la Escuela de Música de Perrizar Que uh -huh. ahí aire con banda y además Tengo que decir que es una banda De lujo para mí, o sea, una absoluta responsabilidad Y un gozo a la vez uh -huh porque va a tocar gente como José Alberto Lara, que es o sea, un guitarrista la, entre otros instrumentos de la leche, con bueno, el boli, batería, bueno, que creo que es de lo mejor que, que se puede encontrar hoy en día, uh -huh. al saxofón va a estar Aitor, que es otro instrumento con el que yo aún no me he relacionado directamente y para mí pues tengo muchas ganas de... De empezar a tocar todos estos temas, ¿no? Sí. y de... y luego al bajo estará Miquel Alustiza también, O sea, unos, varios de ellos son profesores de la escuela Pero a la vez son músicos muy experimentados uh -huh. y... Bueno, digamos que entonces Que es, eh, tanto el disco como Los directos serán casi cien, Bueno, 100% Berriozar, ¿no? Porque eso es sí, gente sí. De, de, de por aquí también Y, sí. y tendré Bueno, es, es gente cercana pero que a, a la vez eh, Tienen un gran nivel como músicos como, Sí, como bueno, no, no podemos olvidar que Berriozar O sea, es un hervidero de músicos de, y de músicos de nivel. O sea, uh -huh. Como referencia tenemos Bocanada, que, o sea, Bocanada, perdón, Marea, pero también está Bocanada, está el portal de Jade. O sea, a hay músicos, le pegamos una pata a una piedra y salen pero músicos buenos. O sea, con esto no quiero menospreciar igual a otros barrios, otras zonas, lo que sea, pero, pero Berrizara tiene una tradición... Sí. O sea, muy grande de, de músicos y buenos músicos. Sí, digamos que aquí se vive la música, ¿no?, de, de, de sí, alguna sí. otra forma y se, se encauza ya desde, desde sí. pequeños, hay mucha, hay mucha, mucha tradición. Eh, no sé si tenéis ya, aparte de la presentación del disco, eh, si tienes a, algún concierto atado de, de sí. cara a próximas fechas que podamos ir anunciando ya. Sí, ya eh. hemos cerrado, bueno, tengo el, el 4 de noviembre en el bafle, en la sala que está en San Juan eh, bueno, luego el 11 aquí en la Escuela de Música el, 20, el 26 de noviembre voy a Madrid, al Rincón del Arte Nuevo para mí uh -huh. es, es un poco especial porque bueno, es, es un barillo que está dentro del circuito de bares pequeños que hay por allá pero es, es especial porque es un bar donde, donde ha tocado mucho gente que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Pues en, en su día tocado mucho Sabina, uh -huh. Antonio Vega gente de Los Secretos Quique González, que para mí es eh, el número uno en estos momentos, y luego ya eh, en diciembre en principio no hay nada, y luego ya hasta en enero, el día 13 creo que es, vamos a, o voy a su suelo. <risa> bueno, pues eh, ya son unos cuantos conciertos. Sí. Eh, pues esperamos que tengas muchísima suerte que, que vaya mucha gente a, a, ver eso, a verte en directo porque seguramente será ahí donde los temas eh, sí. ganen y que al final es lo que has comentado que te, a ti lo que te gusta es tocar y tocar delante de la gente tocar en, en directo y bueno pues esperamos verte muy pronto y que tengas muchísimo éxito tanto con los conciertos como con el disco Javi y Zurieta, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Agur, Agur. Cada jueves, a partir del 8 de septiembre, Euskal Música, en Berriozar y Ratia. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, especiales, discografía de grupos, regalos, sorteos... Todos los jueves, de 7 a 9 de la tarde, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Seguimos adelante en Berriozar y eh, Riatia en el 100.8 de FM. Sí. Y damos eh, comienzo ahora mismo a nuestra serie de entrevistas eh, electorales eh, de cara a esos comicios del 20 de noviembre Y tenemos eh, con nosotros ya en eh, nuestro estudio al eh, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, Daniel eh, Polo, al que saludamos ya Daniel eh, Gunón, buenos días Buenos días eh, bueno, pues eh, en primer lugar vamos a empezar hablando de las propias eh, elecciones, de, de esta cita del 20 de noviembre, porque, puesto que hay gente a la que tal vez les resulten algo lejanas eh, al ser unas no son unas eh, elecciones eh, locales, ni eh, municipales ni forales, sino eh, unas elecciones generales y bueno, pues eh, la primera pregunta ¿Por qué crees, eh, Daniel, que son importantes estas elecciones? ¿Qué nos jugamos? ¿Por qué hay que ir a votar el 20N? Bueno, nos jugamos mucho. Siempre es importante ir a, ir a votar y en tiempos difíciles como los actuales Pues lo es mucho más. Es importante ya que se decide la formación del gobierno central. Quien esté en el gobierno es importante ya que es quien va a gestionar las cuentas públicas, quien va a impulsar unas políticas u otras y, en definitiva, quien va a gestionar los intereses de todos. Uh -huh. Es decir, que nos jugamos bastante, ¿no? o sea, nos, afecta, nos afecta mucho. En estas elecciones, UPN y Partido Popular eh, volvéis a concurrir juntos después de haber ido por, por separado a las anteriores elecciones forales y municipales. ¿A ti, personalmente, eh, te parece la mejor opción con la, la, la que podíais concurrir o habrías preferido ir en solitario o con otro tipo de, de coalición? Bueno, es un tema complejo, son muchos factores los que, los que entran en juego. Es evidente que son muchas más las cosas que nos unen a, a los populares que a aquellas que, que nos distancian. Y bueno, uno de los aspectos más importantes era garantizar que, que UPN tuviera voz propia en el Congreso, lo cual está asegurado. Por lo tanto, hoy, en mi modesta opinión, creo que sí es la mejor opción y de hecho a mí me gustaría que... que ...fuese posible un pacto más estable. Uh -huh. Más estable, es decir, eh, que pudiera tener continuidad esto, en, no solo que, que fuera algo puntual de estas elecciones generales... ...sino que tal vez, digamos, aquí en, en las próximas elecciones en Berriozar pudierais eh, concurrir juntos. Eh. Efectivamente, eso es. Eh, al menos eh, en el ámbito local, fíjate, eh, de no haber concurrido por separado... ...en estas últimas elecciones municipales, hubiéramos sido la segunda fuerza política. Uh -huh. Es decir, que de hecho en las siguientes tal vez podríais aspirar a, a, a ser de primera fuerza o estar ahí en, en, en esa... Hombre, pues, pues podría ser, podría ser perfectamente. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya, ya se verá, ¿no? Ya, ya, ya se verá. Eh, de todas formas, este pacto, pues también tiene, bueno, existe otra cara de la moneda y es que actualmente existe un pacto UPN-PSN en el gobierno de Navarra. No sé si el hecho de acudir junto al Partido Popular eh, crea algún algún problema dentro de esa gobernabilidad del go de, de Navarra, dentro de ese pacto UPN-PSN. Hombre, pues no no debería hacerlo. Sí que es cierto y no te lo voy a negar que, que existe ese riesgo pero yo personalmente estoy tranquilo porque estoy seguro que, que el buen hacer, la capacidad y el liderazgo de nuestra presidenta en cualquier caso lo impediría uh -huh. eh, Se ha hablado mucho del programa del Partido Popular eh alguna vez se le ha criticado indefinición a Mariano Rajoy no sé si nos podrías explicar brevemente en, en, en dos palabras eh, bueno cuáles van a ser los ejes principales de, de acción de ese, de ese programa hombre tanto como en dos palabras como bueno, en dos palabras eh, siendo no, un programa extenso como es sí. bueno pues yo creo que, que lo fundamental es eh, reactivar la economía eh, y usando para ello la creación de empleo como motor de esa reactivación. Es decir, se trata de crear un empleo estable y de calidad, que, que sea el propio motor de la economía. También hay que, hay que consolidar y, y lograr la estabilidad en las cuentas públicas. Se trata de que, de que la ciudadanía confíe en el gobierno, que sea un gobierno, eh, digamos, fuerte eh, Y, bueno, lograr la estabilidad en las cuentas públicas, también hay que hacer una importante labor para modernizar y agilizar las administraciones públicas, hay que renovar el sector público y también es importante mmm, fomentar una educación competitiva y de calidad que, que ponga a los jóvenes en una situación competitiva. También es importante eh, corregir el sector financiero, la regulación de las cajas de ahorro, Para, entre otras cosas, que exista esa financiación que es necesaria para salir de la crisis y todo ello, el sector financiero, las cajas de ahorro y demás, relacionado necesariamente con el acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos y también con el derecho a no perderla, claro. Uh -huh. También, y ya como último punto, habría que favorecer y, y promover la actividad económica liberalizando los mercados. Y garantiz garantizando la libre competencia entre los distintos agentes que actúan en ellos. Uh -huh. eh, dentro de esos ejes de, de actuación que has comentado, eh, la economía vemos que, que ocupa un, un papel eh, fundamental y, de hecho, la crisis bueno, pues parece que, que está marcando mucho los, tanto los programas como la propia campaña electoral. Sin embargo... Eh, parece que es un problema global que afecta a muchos, a muchos países lo vemos en, en los informativos lo, lo estamos viendo a diario no, no solo en el, en el Estado la solución mm, vendrá de la mano de un cambio de gobierno es decir, eh, ¿será suficiente con que gobierne Mariano Rajoy en lugar de, de que lo haga el, el Partido Socialista para que la situación empiece a cambiar? Bueno, efectivamente la crisis es un, es un problema global eh, pero um... También es cierto que, que no afecta a todos los estados por igual, ni siquiera dentro de España afecta a todas las comunidades autónomas por igual. ¿El por qué? Pues bueno, aquí también son muchos los factores que entran en juego, pero un poco simplificando, lo que sí está claro es que quién sea el gestor es, es evidente que influye. Quién está al frente de, de, de la gran empresa de todos que es España, evidentemente influye. Eh, estas son las primeras elecciones, desde que ETA anunció que, que abandona las armas, eh, no sé si esto ha influido en algo en la campaña, bueno de hecho no sé si, bueno tú como, como miembro de UPN estarás viviendo la campaña desde dentro, pero no sé si os ha afectado en algo el hecho de, del anuncio de ETA. Pues vamos a ver, eh, en democracia no, no debería hacerlo, no debería influir para nada, No debería influir, de hecho, ni en la campaña ni en lo que no es campaña. Es decir, no debería influir en absoluto en política. El terrorismo se, se basa precisamente en querer influir en la política con el uso de la violencia, lo cual es inaceptable. Por lo tanto, entiendo que el anuncio del fin de ETA que es una buena noticia, evidentemente, no debería influir en, en, en la política porque es precisamente lo que siempre ha intentado el terrorismo y, y es lo que no es... Aceptable. Uh -huh. eh, en ese sentido, el nuevo gobierno que, que salga el, el, 20, bueno, el 20 o el 21 ya de las, de las urnas tendrá que gestionar un, un nuevo escenario, se va a encontrar con un escenario nuevo, inédito hasta ahora, un escenario político eh, diferente. Eh, ¿Crees que se tratarán o que se deberían tratar temas pues, como el acercamiento de presos, como las escarcelaciones a presos enfermos que tienen tres cuartas partes de la condena cumplida? Etcétera, esa, esos temas de los que de momento se, se han tratado muy por encima, pero que crees que deberán tratarse con el futuro gobierno, sea cual sea el que salga? Vamos a ver, el escenario político no es nuevo, es lo que decía antes y creo que es muy importante tenerlo claro. Eh, el escenario, mmm, si quieres, eh, eh, criminal es, es nuevo, el escenario político es el mismo desde 1978, que es un escenario democrático. Por lo tanto, eh, partiendo de esa base, Entiendo que, que no hay que hacer ningún giro concreto en, en ninguna de estas políticas, pero, no obstante, te diré que todos estos temas que, que comentas ya se tratan actualmente. Eh, nuestro Código Penal, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuestra legislación penitenciaria prevé un sinfín de posibilidades a todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo una condena para que su situación mejore. Uh -huh. Es más, la legislación eh, es mucho más benévola con los presos Por delitos de pertenencia a banda armada, ya que prevé una serie de figuras que no se prevén en otros casos, como mmm, reducciones de condena por colaboración, eh, la figura del arrepentimiento, el perd perdón a las víctimas, figura que, que, o figuras que quiero destacar que no han sido utilizadas en 30 años Por ninguna de las presos de ETA. Uh -huh. eh, bueno, por lo tanto, entendemos que... ¿Tú crees que salga el gobierno que salga? ¿No va a haber un cambio en las eh, políticas eh, penitenciarias, en, ese, en, la, en las políticas con, eh, con respecto a, a, a ETA, estamos hablando? claro. Es que, el, vamos a ver, no se trata de, de una cuestión política, se trata de una cuestión legal, lo que marca las normas que, que regulan cada... Cada situación. Por lo tanto, si hubiera cambios en la, en la legislación, pues porque de lo que se trata es de aplicar la ley, que es la expresión de la voluntad general y, y por lo tanto... Mmm... No habría que hacer ninguna actuación especial. En la comunidad autónoma vasca, el, el endakari inició una ronda de entrevistas con todas las fuerzas políticas tras el anuncio de ETA. ¿Eh, ¿Ves necesario, factible, hacer algo parecido en Navarra, aunque sea a través del, del Parlamento? No, eh, en modo alguno para nada es lo que te lo que decía antes eh, quienes han querido influir en las reglas del juego durante tanto tiempo con el uso de la violencia no pueden conseguirlo disolviéndose es decir eh, la democracia debe mantenerse firme aunque como he dicho antes también Claro, contemplando con, con satisfacción el, el fin de la violencia por, por parte de ETA. Y bueno, pues ya por último, mmm, queremos hacer una pequeña porra de aquí a las elecciones. Eh, haremos esta misma pregunta al, al resto de, de miembros de las distintas formaciones eh, políticas, al resto de concejales. ¿Podrías pronosticarnos un, un resultado en lo que concierne a Navarra? Es decir, eh, ¿cuántos parlamentarios eh, se llevará a UPn ¿Cuántos el PSN? ¿Cuántos a, si a Mayuro, Geroa Abay? ¿Nos puedes hacer tú un pequeño pronóstico? Sí, vamos a ser optimistas y vamos a decir 3-1-1 3-1-1, 3 para UPNPP, 1 para el Partido Socialista y 1 para... Para cualquiera de los dos, no, sé, no sabría definirme Bueno, pues eh, veremos, veremos si, si, si te defines en los próximos días, nos puedes llamar y, y ya pensaremos un premio para el que gane, gane esta porra, ya, ya, os lo haremos, ya os lo haremos saber. Pues muchísimas gracias, eh, Daniel Polo, eh, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, muchas gracias por aceptar nuestra llamada y por haber estado hoy aquí con eh, nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme. Otra. Chamon Seguimos eh, adelante en el Magazine Berrión, en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM. repasamos ahora la agenda cultural de noviembre que llega cargada de actividades de diferentes eh, eventos culturales y sociales también organizados por el propio ayuntamiento y por diversas asociaciones de nuestra localidad, de nuestro pueblo. Empezamos con las actividades infantiles, el lunes eh, día 14, es decir, el lunes que viene y el martes de la semana que viene también, cuentacuentos en la biblioteca. También dentro de las actividades infantiles la presentación de un libro, el entramado luminoso, el jueves 17, también en la biblioteca. En cuanto a eventos musicales, eh, uno que ya os hemos comentado con el propio protagonista aquí en los estudios, Javi y Zurieta, concierto de presentación del disco Aeropuertos Urgentes. Eso será el viernes que viene, día 11 a las 9 de la noche en la Escuela de Música. En cuanto a teatro, os venimos anunciando la celebración de esas jornadas de teatro para adultos que comenzaron ayer con el colectivo Mostrenco y la obra Tenemos que hablar y que tendrán continuidad el día 13, es decir, el domingo que viene, con el grupo Illuna, grupo afincado en Berriozar, y la obra Nosotros que crecimos odiando la movida. Será a las 7 de la tarde en la Escuela Mendialdea. Las jornadas seguirán adelante el 19 de noviembre con la obra en euskera Xenti de Ramón Aguirre e Ignacio Tolosa y el domingo 27 de noviembre se pondrá punto final a estas jornadas de teatro para adultos con el grupo Trócolo y la obra Superheroínas. Hablamos de cine y es que el 25 de noviembre se proyectará la gran seducción del año 2003 de Jean-François Pouliot a las 8 y media de la tarde en el Kulturgune. Y si hablamos del 25 de noviembre, tenemos que hablar de ese Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En torno a ese 25 de noviembre se han organizado diferentes eventos. El primero, el 23 de noviembre, una charla-encuentro bajo el título Claves para Prevenir e Identificar la Violencia contra las Mujeres eh, a cargo de Feli Muñoz, psicóloga del Servicio Municipal de Igualdad. Esta charla está organizada por la Asociación de Mujeres Entre Culturas y tendrá lugar a las cinco y media, ese 23 de noviembre, en el Culturgune del Ayuntamiento. El mismo día, 25, a las 12 habrá una concentración en el Ayuntamiento de Berriozar y a las siete y media unas acciones de denuncia en red con otros ayuntamientos. Eh, a las 8, por último, tendrá lugar la manifestación en la Plaza del Castillo de Pamplona, hasta donde se acudirá desde, desde aquí, desde Berriozar... Y por último, el 27 de noviembre, eh, esa obra de teatro que hemos comentado, que cierra el ciclo de las jornadas de teatro para adultos, superheroínas a cargo de Trocolo Teatro, que también entra en, esa, en ese programa del 25 de noviembre, del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. tenemos que hablar también de la segunda semana de montaña organizada por el BKE Mendy Taldea eh, y patrocinada por la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar, junto con la colaboración de eh, Amigos de la Montaña, habrá eh, muchísimas actividades del 21 al 26 de noviembre, una exposición fotográfica BKE Himalaya 2011 en el Hall de las Piscinas eh, exposición que a partir del 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se trasladará a la Escuela de Música. El martes, día 22 de noviembre, se proyectará eh, Mis Montañas a cargo de Francisco Javier Andueza de los Amigos de la Montaña en la sala insonorizada del Culturgune a las 7 eh, y media de la tarde. El eh, jueves 24 de noviembre eh, tendrá lugar el acto de inauguración del Rocódromo en el Polideportivo Municipal a las 7 y y media y después una exhibición de escalada, mientras que el 26 de noviembre una salida montañera una vuelta a excava de 12,3 kilómetros organizada por BKE Mendy Taldea esto será a las 8 y media de la mañana con salida en el frontón Lanceluz ese mismo día, el 26 de noviembre habrá una proyección de la expedición BKE Himalaya 2011 a cargo de Rubén Jiménez a las 8 de la tarde en la Escuela de Música y por último, el domingo 27 de noviembre, una salida montañera al puerto de Liza Rusti Sarastagri organizada por los amigos de la montaña y con salida a las 9 de la mañana desde la plaza de Bien, y son ya las 10 de la mañana, 10 en punto. Hasta aquí ha llegado el magazine Berrión de hoy, de hoy el lunes 7 de noviembre. Eh, recordad que el miércoles también estaremos aquí a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 con nuestra programación y con un programa en e euskera. Hasta entonces, eh, seguid bien. Ondo izan, eta, chincho y villi. Agur.